Recuerda que tu salud, tanto física como mental, son las variables más importantes de tu vida. Los tiempos recientes nos han enseñado que es más importante la salud que el dinero, el trabajo o el estudio. Con salud puedes disfrutar más y mejor con las personas que quieres, que amas. Dale la prioridad y no te quedes en el pasado. Lo hecho, hecho está y sonríe, pues te tenemos buenas noticias. Puedes hacer pequeños cambios en el presente. Para tener grandes resultados en el futuro. Sonríe, mantén una mentalidad positiva, aplica diariamente las herramientas del programa Gramos, ponte a ti y a tu salud en primer lugar y materializa el cambio. Si aplicas cada día las cuatro herramientas del programa Gramos, te tomará menos tiempo volver a tener un cuerpo saludable. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Gestión, Racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Cuando empieces a cambiar, primero lo notará la balanza. Luego la ropa te empezará a quedar floja. Después lo notarán las personas. Registrarás dichos cambios en la aplicación. En la mañana te pesas y lo registras en la aplicación Gramos. En la noche escuchas el audio del día. Y registras los minutos de ejercicio y cantidad de comidas saludables que hiciste. Mantienes estos cambios en el tiempo. Te darás cuenta de que tu vida está cambiando para bien. Inhala. Exhala. Ya aprendimos que pequeños cambios en los hábitos pueden generar grandes resultados con respecto a tu peso, a tu salud y que tú eres la persona responsable de llevarlos adelante. La heroína de esta historia sos vos. Te haces cargo, toma s las decisiones, en gramos te acompañamos. Es posible que compartas el programa con alguien para que te ayude y sea tu cómplice, pero quien toma las decisiones, quien las lleva adelante, eres tú. Así es más fácil recuperar tu peso ideal. Sin dietas, sin prohibiciones, los progresos son fantásticos y los resultados empiezan a aparecer. Observas tu avance. Tu índice de peso de gramos mejora todas las semanas. Estás repasando las principales técnicas. Comerás cinco veces por día. Comes despacio. Caminas rápido. Caminas al menos 22 minutos cada día. Aumentas de a poco el tiempo semanal que caminas. Recuerda que es mejor hacer un poco todos los días que mucho un solo día. Menos es más. Escucha el audio del día para construir el hábito y que se refuerce tu actitud. ¿Podemos p e s a r n o s todas las mañanas? ¿Podemos comer despacio cinco veces al día? ¿Podemos caminar rápido al menos 22 minutos? ¿Podemos escuchar el audio del día y registrar todo lo anterior en la aplicación de gramos? ¿Podemos adelgazar? Cada vez te resulta más fácil hacer el movimiento. Lo haces lo antes posible. Sabes que si se acerca la noche, se aleja la posibilidad de hacer ejercicio. Primero lo primero. Caminas a plena luz del día y aprovechas los beneficios de la radiación solar. Lo haces escuchando música, haciendo planes, pensando en positivo. Sonríes. Sonríe. Te sientes feliz. Empiezas a obtener resultados maravillosos y te apuntalas en ellos. Un día encontraste el programa Gramos, ingresaste, aplicaste sus herramientas y funcionó. Estás logrando tu peso ideal. Inhala. Exhala. Enfócate en la solución, en los pequeños cambios que ya estás realizando. Elimina las prohibiciones. Tú comes lo que quieras, caminas lo que quieras. Te mantienes en tu zona de confort y logras avanzar hacia un cuerpo sano. Hacia un peso saludable. Si un día tienes una celebración importante y quieres incurrir en un exceso, lo haces con completa confianza. Sabes que seguirás en el programa de base y la palabra clave es importante. Date permiso de celebrar tu cumpleaños, un logro profesional, académico, el de alguien que aprecias mucho. Ahora, piensa si vale la pena pausar el programa por el cumpleaños del nuevo novio de tu prima. O el de esa compañera con la que apenas interactúas por email. Como te dijimos en el video de Racionalidad Alimenticia, no te alejes del camino por cualquier papa frita. Inhalo. Exhalo. Ahora sabes que para lograrlo no se necesitan grandes cambios. No hay que hacer esfuerzos de tiempo ni de dinero. Claro que dispones de media hora diaria para hacer ejercicio. Claro que puedes dedicar unos minutos al final del día para escuchar el audio. Y si tomas más agua, menos gaseosas, menos alcohol, hasta vas a ahorrar dinero. Y lo vas a requerir, porque vas a tener que comprar ropa más chica. Visualiza eso. Llevas varias semanas en el programa. La ropa te empieza a quedar floja. Vas a comprar, pides un pantalón, una talla menos, te lo pruebas y te sigue quedando un poco grande. Le pides a la gente de la tienda que te traiga otra talla menos. El cambio es sostenible en el tiempo. Lo hecho, hecho está. De nada sirve quejarse. Enfócate en el presente y en el futuro. Recuerda lo que dijo Albert Einstein: Si haces siempre lo mismo, acabarás consiguiendo siempre el mismo resultado. Si comes rápido, si te tomas 365 cervezas al año, tú sabes cuál será el resultado. ¿Qué vas a hacer? Si quieres ver cómo tu vida cambia, hay que cambiar la forma de pensar y de hacer. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. ¿Cómo despacio, camino rápido, adelgazo? ¿Cómo despacio, camino rápido, adelgazo? Sonríe. Mira las películas de gramos. s c u a n t a s veces lo consideres necesario? Haz un plan semanal de alimentación y ejercicio. Investigue y lee sobre alimentación, ejercicio y adelgazamiento. Mientras más positivos sean tus pensamientos, mayores serán tus logros. Cultiva una mentalidad positiva. Aplica las técnicas y materializa los resultados de salud y mejoramiento para tu figura y tu felicidad. Si lo haces pocos días, Recibirás poca recompensa. Si quieres conseguir grandes, vas a seguirlo a lo grande. Ahora visualiza. Imagina con precisión lo que te voy a decir. Pasaron unos meses y recuperaste tu peso saludable. Llegaste al 100% y lo disfrutas. Ahora, recuerda lo que hiciste para lograr ese resultado. Cargaste tu peso todas las mañanas, hiciste cinco comidas por día, elegiste comidas ricas, comidas sanas, hiciste ejercicio cada día y lo fuiste aumentando de a poco. Consolidaste tu conocimiento y motivación con los audios y las películas. Cargaste en la noche el ejercicio y las comidas que hiciste. De nuevo, estás con tu peso ideal. Vas caminando y te encuentras con alguien que hace tiempo no veías. Te saluda, se sorprende, te dice que qué bien te ves, te dice que casi no te reconoce. El mejoramiento de tu salud se vuelve tema de conversación. Te empiezan a pedir consejos, ganas confianza. Es una situación maravillosa. Tu vida cambia para bien.